para el que consume esto, el espectador le gusta que haya una Copa. En, en los preolímpicos no había campeones. Ser campeón del preolímpico era como nada, era como que el torneo había terminado el día anterior. Hoy la Copa América va camino a convertirse para los equipos de América en la segunda o tercera copa más importante que pueda jugarse de selecciones del mundo, ¿no? Obviamente, Copa Olímpico Mundial, diría yo, en orden a ese y después a América cosa que antes no existía ahora no, se cae justo para digamos para esta etapa en la que hay que preparar un equipo que después por ahí no vas a tener tanto tiempo para prepararlo en las ventanas por ejemplo sí, sí, nosotros tenemos ya una base bastante nada con al respecto ¿no? la, la, la, hay varios chicos jóvenes que se han jugado en México no han jugado, han venido entrenando con el equipo, ha entrado y salido, han estado en preselecciones, así que con el mismo entrenador, en este caso yo, eh, la filosofía de Argentina no ha variado en los últimos 15 años, más, tres entrenadores, en, no sé, ustedes tendrán sí, mejor la no. yo, 20 años, eh, hace como que hay terreno ganado, ¿no? como que el jugador no viene, a ver uy, qué pasará, no? ¿A, qué, a qué habrá que jugar Más allá de eso, este este torneo, que ya es importante en sí mismo, es verdad que nos va a permitir consolidar un perfil, una, una identidad que después llega a las ventanas. es un terreno absolutamente aprovechable. ¿no? Bueno, la palabra de Sergio Hernández está acá, dialogando con los medios de comunicación, con los medios de prensa.